AT&T compra Yusecel por 2500 millones de dólares. La telefónica estadounidense AT&T acordó con Grupo Salinas adquirir en 2500 millones de dólares a Yusecel. Operación en la que se incluyen los activos. AT&T informó que bajo los términos del acuerdo alcanzado adquirirá toda la red móvil de Yusecel, incluyendo las licencias, activos de red, tiendas minoristas y los contratos de aproximadamente 8.6 millones de suscriptores. La operación se consolidará una vez que Grupo Salinas, actual propietario del 50% de Telcel, cierra la compra anunciada del otro 50% de Telcel, del cual aún no tiene bajo su poder y que se encuentra en transacción con Grupo Televisa, anterior tenedora de dicha participación. Telcel ofrece servicios móviles bajo las marcas Telcel y Unifon, con una red que hoy alcanza aproximadamente el 70% de los 120 millones de usuarios de México. AT&T tiene previsto ampliar la red de YuseTel para cubrir a millones de consumidores y empresas adicionales en México, señaló un comunicado. Randall Stephenson, presidente y CEO de AT&T, dijo que la adquisición de YuseTel es el resultado directo de las reformas constitucionales promovidas por el presidente Enrique Peña Nieto para fomentar mayor competencia y más inversión en México. Estas reformas, junto con las buenas expectativas económicas para el país, el crecimiento de la población y la creciente clase media, as en México un lugar atractivo para invertir. USCell nos da la oportunidad única para crear por primera vez un área de servicio móvil en América del Norte que cubriera a más de 400 millones de consumidores y empresas tanto en México como en Estados Unidos. No importa en qué país estás o de qué país hables, será una sola red, una sola experiencia para el usuario, recalcó. Grupo Salinas consideró que la fortaleza operativa y sólidas estrategias de negocios de AT&T se traducirán en opciones superiores en el sector de telecomunicaciones en tirán favorablemente en el bienestar de las familias, la eficiencia de las organizaciones y la competitividad del país en su conjunto. Después de más de una década de fortalecer el posicionamiento de las marcas Yusel y Unifon, el desempeño comercial de la compañía y la gestión del negocio, con gran satisfacción y orgullo, dejamos en manos de un formidable operador de talla mundial la generación de valor superior en el mercado, comentó Salinas Plego. Luis Niño de Rivera, portador de Grupo Salinas Dijo a Reuters en una breve entrevista telefónica que la operación incluye 800 millones de dólares de la deuda de Diocesel, lo que dejaría en manos de Grupo Salinas unos 1.700 millones de dólares. Fuente, Juárez C, 2014, AT&T compra Diocesel por 2.500 millones de dólares, noviembre 9, 2014, de El Economista, sitio web de El Economista.